Ya, muchachos, llegó el momento de compartir con Jaime Kiko Escudero, candidato a diputado por el distrito 12, ¿cierto? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Está. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por, por la invitación. Y, pucha, antes que nada, quería permitirme que me diera un minuto para Sí, por supuesto. por mandar un saludo a la familia a Mugallad, a Don Freddy, a sus hermanos, a su todo, porque、eh, ayer tuve la sensible y dolorosa noticia que Andrés Mugallad. Gran amigo mío, con el cual nosotros teníamos、eh, deporte, jugábamos fútbol todos los jueves, tuvo、eh, un infarto al corazón y nos abandonó. No. Así que、eh, quería mandarle un gran saludo a su familia, algo que, me, que, que, que estoy muy dolorido por lo que pasó. Este es una familia bien cercana aquí en Puente Alto, ¿eh? que lleva mucho tiempo trabajando en el tema de la educación. Sí,、eh, Andrés tenía un, una escuela de lenguaje. Eh, y don Freddy, pucha, yo creo que todo el mundo conoce a, a la familia Mugallar, una familia antigua, muy querida, respetada, así que, pucha, de verdad, estoy muy muy sorprendido, muy golpeado.、Eh, como te contaba, Juan Carlos, nosotros jugamos fútbol todos los jueves, hacía más de dos años, jugamos el jueves pasado, estuvo con nosotros, compartimos, nos reímos y, pucha, muy doloroso. Ahora loco, ya no que, está, lamentablemente. Fue un, un, un, un, un, ¿cómo se llama? Un, un infarto al corazón, una. No abandono repentinamente, así que muy, muy. Do... Pucha, estoy bastante golpeado, Juan Carlos, porque era un gran amigo. Bueno,、eh, antes de seguir, bueno, nuestras condolencias también a la familia, estimado Kiko. Acá, bueno, hay que seguir, porque es la hora también y es, y es tu misión aquí en, en el trabajo comunal, comunitario y provincial. Nos llega una pregunta de un auditor, Juan Carlos, buenos días.、Yo、me la escribió antes de la 11. Estoy realizando el estudio que debo hacer de cada uno de los candidatos. Tengo entendido que fue del mediodía. ¿Por qué no le preguntas cuáles son sus proyectos representativos o qué es lo que pretende impulsar si llega a convertirse en diputado por este distrito?、Eh, Juan Carlos, voy a juntar un poco la. la... Sí, sí, la, la ventana. s、yes. Re... Te desconcentra. Oye, escucha, yo primero que nada, creo que es importante separar, Juan Carlos, los proyectos cuando uno es parlamentario a cuando es una elección municipal. ¿eh? Eh, lo, lo, lo, los proyect, lo, la o proyectos s l función del parlamentario es representar, legislar y fiscalizar. Perfecto. Entonces,、eh, uno de repente, claro, tiene entusiasmo y hay proyectos que, obviamente, e los diputados, con la fuerza que, tener, que, que voy a tener,、eh, uno puede hacer gestión. ¿eh? Pero mira,、eh, yo creo que aquí hay, hay tres cosas fundamentales desde el punto de vista legislativo, que son. son Las cosas que a mí me, me, más me, me interesan. Uno, yo te comenté la semana pasada de un proyecto ciudadano que me entregó un vecino que tiene que ver con la reinserción social y cómo los jóvenes que delinquen puedan tener derecho a, a, a rehacer sus vidas.、Eh, que es algo que va a tener que ver, va a ser parecido como la licencia a conducir. ¿eh? Que si tú alguna vez metes la pata, Eh, ya tiene 30 días. Si la mete s dos veces, seis meses. Si, si, si, si ya la embarráis de frontón, tenéis varios años. O de por vida. Y eso es lo primero. Segundo, algo que, que, que yo sé que me está pidiendo mucha la gente. ¿Qué te está pidiendo, Jaime? Mira,、eh, la, hacer una nueva ley de juntas de vecinos, ¿eh? donde se pueda ahondar en, en todo lo que es la representación y todas las cosas que pueden hacer las juntas de vecinos. Y lo mismo con las ferias libres, hacer una nueva ley de ferias libres.、Eso、¿Qué pasa estamos... con las juntas de vecinos, Jaime? Mira,、eh, lo, lo, lo, los vecinos me dicen que necesitan tener más herramientas para poder desarrollar su trabajo, ¿eh? que están muy limitados, que se necesita una nueva ley de juntas de vecinos. Y creo que esas son la, la, las tres. Las tres cosas que me voy a a b o c a r el primer año, porque uno que mucho abarca poco aprieta también. Claro, <ríe> y, y en segundo lugar,、eh, lo, lo, las cosas que, que tienen que ver con la gestión. Servicio de impuestos internos de nuevo a Puente Alto. Oficina de INDAP también en Puente Alto. ¿eh? ¿Y será posible traerlo después que se fue? Yo creo que todo es posible. Yo,、eh, hoy día son m u c h o más los microempresarios.、Eh, esto fue hace cerca de 10 años ya. Entonces, hoy día son, han aguantado la cantidad de microempresarios que. Todos los días nos piden que el impuesto interno esté acá, en, en, que los, los taxis colectivos, los, los, los, los colectivos, ¿ah? puedan usar las vías exclusivas en Vicuña Maquina y no solo sea el transporte de Transantiago que lo pueda usar. Eh, oficina INDAP para los usuarios de, de Pirqui, San José de Maipo, también que llegue a Puente Alto. En la Vintana, afortunadamente, ya tenemos notaría, que era de otras cosas que, que yo estaba abogando porque no había notaría ni en la Vintana ni en San José. Así que entiendo que la Vintana ya se va a solucionar y esperamos que prontamente también en San José de Maipo. ¿Y es un diputado lo poder、eh, apoyar, fomentar directamente la vuelta de servicios tan emblemáticos como la que acaba de mencionar? ¿No、Por supuesto, ¿no? supuesto. Mira, es un poco lo que, lo, que te, lo que te decía yo. o sea, Si e a s bien lo, lo, los parlamentarios no son su función, esa, eso a e s tiene que ver con la gestión, Juan Carlos. ¿eh? Correcto. Con la gestión, ¿eh? con, con la capacidad de conversar al director de impuestos internos y decirle: mira, aquí son miles y miles de los, los microempresarios que necesitan tener el servicio de impuestos a su lado y no te, tener que llegar al p e r a d e r o 14 para poder solucionar o timbrar facturas. Carolina Gutiérrez, que vive en Bajos de Mena, está escuchando atentamente la radio. Buenos días, amigo Juan Carlos. Estamos buscando trabajo.、Eh, ha sido complicado acá vivir en Bajos de Mena cuando colocamos en el currículum. Todavía nos sentimos discriminados. ¿Qué opinión tiene o le merece al diputado nuestra experiencia como habitantes de Bajos de Mena? ¿Usted cree que alguna vez será un municipio como independiente e Puente Alto? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión? Mira. Yo,、eh, primero que nada, creo que, creo que hoy día Bajo de Mena está bastante mejor. Tengo la, la, la percepción, no sé si la tiene Carolina, que el p l a n integral ha funcionado, ¿eh? que ha traído un poco más de tranquilidad, ha habido un poco más de preocupación. Hay varios proyectos, yo sé que están, han hecho capacitaciones, llegó la, la comisaría, vamos a tener bomberos. O s sea, En a e lo que respecta a los servicios, hoy día creo que esa sensación de abandono que me decían los, los vecinos de Bajo de Mena que tenían, creo que hoy día está un poquito mejor. ¿eh? Esa es la percepción que yo tengo. Carolina, después, por, por interés, No nos podrá comentar si es así o no.、Eh, segundo lugar, el tema de, de crear un nuevo municipio es algo que lo hemos discutido mucho. Pero yo por el momento no estoy convencido de eso. Creo que el crear como otro gueto sería.、Eh, ¿No, ¿No estás no, de acuerdo con una nueva por el momento no. municipio? No, no, por el momento no. A lo mejor después alguien me podrá convencer más adelante, pero por el momento no estoy convencido. ¿Y las razones p o r eso? Porque creo que es crear como un gueto.、Eh, ah, y creo que lo que necesitamos es, hacer, es integrar a Bajo de Mena, a Puente Alto totalmente. No que quede como algo separado, como que es Puente Alto y Bajo de Mena. Lo, lo, lo, lo, lo, los vecinos de Puente Alto son de Bajo de Mena. Eh, son del peñón, son de la v o i q c e z a Todos somos de Puente Alto y crear como un gueto, no, no, yo no estoy de acuerdo. Correcto. Acá, don Daniel, de Restaurant e Típico La Unión, le manda un gran saludo. Juan Carlos, qué importante tener autoridades como esta. Pero, ¿qué lo diferencia de ser más de lo mismo o qué lo diferencia realmente de los demás? ¿En qué puede realmente aportar un diputado e l crecimiento y el desarrollo comunal de nuestro querido Puente Alto? Acá nosotros hemos tenido un p r o b l e m a con la basura y sabemos que eso no lo ve directamente él. ¿Pero qué puede impulsar desde el Congreso si llega a ser diputado en términos de cultura, turismo y conservación del medio ambiente, don Jaime Escudero? Gracias, Juan Carlos.、Eh, Daniel, pucha, no sé, justo me v i s t e como en el clavo las cosas que me gustan a mí, las cosas s que e e e p r t n d m o que pretendo impulsar. Como te decía, más bien con la gestión.、Eh, yo creo que la cultura es algo fundamental y el patrimonio cultural que tenemos en nuestra provincia es, es gigantesco. La, la agrupación de, de guitarroneros que hay en Pirque, los payadores, un, un, un gran saludo a mi amigo Jorge Césped del Manguera, que en una d e e s a s nos está escuchando, que es un gran representante de Puente Alto, nos deja súper bien representado en todas partes.、Eh, es fundamental. El turismo, yo creo que tiene que ser un eje de desarrollo, Daniel. A, Para nuestra provincia de cordillera y para el distrito 12.、Eh, las bondades que tiene San José de m a i p o ...el patrimonio natural、eh, y también hoy día comercial que tienen lo, los empresarios de San José de m a i p u lo hace. Un lujo para el país, PIR que también la llegada de visitantes extranjeros y nacionales a las viñas cada día es más importante. Y ahí hay o p o r t u n i d a d o sea, poder hacer emprendimientos con, con, con la gente que ya está viniendo. Y yo propuse, Daniel, y estoy proponiendo la creación del Maipo pedaleable, que es unir desde San José de Maipo con una ciclovía por la ribera del Maipo que llegue hasta la Pintana. Eso creo que son iniciativas que permiten el, el microemprendimiento, el que los jóvenes puedan tener sueños, donde poder vender sus cosas. O sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene que ser la eje en la cultura, el turismo y el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, en la medida que nosotros preservamos Pirque y San José de Maipo, en la manera de, de, de que tienen su, su, su patrimonio natural,、eh, se transforma en un activo y,、no、hay que, y hay que cuidarlo. Yo por eso siempre he sido un opositor a Alto Maipo. Así de frente. Totalmente de frente, me parece que no es porque esté en contra de que, de que diversifiquemos la, la matriz energética, porque yo sé que hay, que hay que diversificarla, pero me parece que no podemos、eh, atacar el, uno de los mayores activos que tenemos nuestro, en nuestro distrito, que es la cordillera de los Andes y el río Maipo, la, lo vayamos a cercenar. Acá Juan Pablo Casillas, y t u r b i d e te manda una pregunta y me dice: ¿Qué opina usted de la llegada excesiva de extranjeros como haitianos que nos quitan nuestra fuente laboral? ¿Qué está haciendo o qué pretende hacer usted como diputado en este ámbito? Juan Pablo Casillas. Juan Pablo, mira, yo en lo personal、eh, tengo dos miradas frente a la inmigración. Creo que la inmigración nos engrandece, la inmigración que, que nos ayuda, nos hace una, una nación multicultural en la cual、eh, tiene cosas positivas. Lo, o sea, ¿a dónde vas tú? Yo creo que tú tienes la razón. Lo que pasa es que aquí ha habido una inmigración descontrolada. No hay una ley de inmigración. La, yo, cuando asumí como consejero regional, la, la estrategia de desarrollo regional que se hizo durante el gobierno de Piñera tocaba como en una parte, decía, oye, hay que ver la inmigración, y eso era todo. Hoy día eso ha cambiado brutalmente, tenemos que, como diputados, nos vamos a jugar porque hay una ley de inmigración. Para que tú sepas, Juan Pablo, lo, los inmigrantes haitianos todos llegan con visa de turista y después se quedan. O sea, eso es la realidad. Gente que llega burlando la, la escasa ley que tenemos. Y estoy claro que para que lleguen, como lo hacen a todas partes del mundo, si tú quieres ir a Estados Unidos tienes que ir con una visa de trabajo. Yo、claro. creo que eso es fundamental, que la gente que quiera venir a trabajar, está bien, si necesitamos realmente mano de obra, pero que vengan ya、eh, con un visa de trabajo, con algún trabajo, desde antes llegar acá y no llegar a vender super 8 en las esquinas que anda a saber tú cómo lo estarán explotando esa pobre gente también. Claro, no hay un control, nadie sabe lo que está pasando.、Detrás. No, porque lo que pasa es que hace 10 años atrás la inmigración no era un problema, Juan Carlos. Entonces, y Juan Pablo también, y de un día para otro,、eh, eso demuestra también que nuestro país,、eh, las condiciones que está, todo el mundo dice que vemos la prensa que el país está pésimo, pero el, el primer país donde está inmigrando la gente es Chile. Eso quiere decir que parece que no está tan mal en nuestro país. Leonardo Araya, un amigo, que e migroempresario, un saludo para el candidato. Estamos aburridos que no s asalten a nuestra población, tenemos una botillería. Nos i r v e n a s l a r v a s comunitarias si no hay educación. ¿Cuál es la mirada que tiene el candidato frente a este tema? Juan Carlos, pregunta, por favor. <ríe> Oye, Juan Carlos, gracias, Leonardo. Mira, qué, qué, qué buena onda escuchar a todos los vecinos. Que, que, que, estoy como que yo la conversaba con cada uno de ellos porque.、Eh, e、eh, s t á s a b o r、eh, d a n d o esos eh, temas en la calle al diario de vivir, ¿no? Sí, por eso, porque mira,、eh, yo nosotros como Consejo Regional apoyamos mucho las alarmas comunitarias, pero yo estoy claro y tengo todo, estoy igual convencido que tú, Leonardo, que, que、eh, las alarmas comunitarias sin educación y sin comunidad, o sea, yo creo que aquí se llaman alarmas comunitarias.、Claro. Si la comunidad no está organizada, no sirven de nada. Necesitamos tener mayor educación, necesitamos tener más infraestructura, más dotación de policía, pero también necesitamos tener una comunidad organizada. Sin la comunidad organizada no sirve, no nada, sirve nada, ni carabineros, ni investigaciones, ni las alarmas, si no tenemos una comunidad organizada. Y espero que podamos trabajar、eh, codo a codo con el municipio a enfrentar este tema, que yo por lo, por lo demás entiendo que el alcalde Codina está bastante preocupado. Aquí nos llega una pregunta de parte de la señora María Beltrán. Juan Carlos Prucha preguntarle: ¿Las ordenanzas municipales, ya que el hombre tuvo experiencia como alcalde, son para siempre o se pueden cambiar, así como cambia la gente, la economía, etcétera? La, las ordenanzas municipales. A, a, apelando a tu experiencia como exalcalde de Éverick. Sí, no, la, la, las ordenanzas son modificables siempre. ¿eh? Una ordenanza se modifica con otra o se puede modificar la misma, pero para eso necesitas、eh, que el alcalde la presente y sea aprobada por el Consejo Municipal. O sea, no es, no es, no es que yo, de u día p a otro cualquier persona a su discreción p u e d e cambiar la ordenanza. O sea, tiene que ser presentada por el alcalde a petición de algún departamento y refrendada por el Consejo Municipal.、Eh, antes, Juan Carlos, contarte un poco lo que Leonardo parece que fue el que dijo que estaba preocupado por el tema de la basura en Puente Alto. Yo le comento que hace poco hubo una nueva licitación y se cambió al, al proveedor, al, al, a, la, a la empresa que recogía la basura. Entonces, hubo, ha habido una marcha blanca, en lo cual en varios sectores han tenido hartos problemas, pero eso, la tendencia es que está mejorando, ya se está arreglando. Entiendo que la, la, la nueva empresa. Tiene camiones más nuevos, está llegando a todos los sectores, así que fue una marcha blanca donde hubo algunos problemas. Y por lo que me han dicho, que, que bueno que nos cuente después, a ver si es cierto, la cosa ya estaría como tendiendo a regularizarse. Jorge Geria Conus, profesor y colega del Colegio de e u c a r i a ¿Cómo mejoraría el transporte público? ¿Están dentro de sus atribuciones fomentar, potenciar esto? e l mismo ha dicho que lo ha vivido en Metro Vicente Valdés. q u puta, é Jorge, uno cuando. Y más encima, cuando uno llega ahí, todo, todo el tiempo la escalera v a a bajar o estaba mala. ¿eh? Entonces ahí se producía otro taco. Sí, mira, yo creo que en nuestro distrito,、eh, 12, por hablar de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirqui, San José, yo lo, siempre soy majadero, es maravilloso. De aquí en este, de esta radio, viera a Jorge cómo veo la cordillera, porque todavía se ve hoy día, está preciosa, y es un gran activo. Es, es, es distinto vivir acá porque tenemos un medio ambiente maravilloso, pero la conectividad con el centro es lo que nos hace problemático. Yo creo que、eh, el, el, el metro también se nos va a arreglar bastante porque habí, hemos tenido bastante congestión porque se estaba arreglando Vicuña Maquena también, Jorge. ¿eh? Jorge, también te hace una pregunta y dice: Me imagino que usted sabe que hoy día queda la escoba con el metro, en la línea 5. Sí, claro, yo hoy día tuve que ir a Santiago. Bueno, y el Transantiago,、sí. Transantiago, <risa> Transantiago no dio abasto. Es que, sí, no da abasto. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno tenemos demasiada gente. Segundo, se está arreglando v i c u ñ a Maquera, entonces también hay tacos y el metro está totalmente colapsado. Aquí tenemos que buscar más alternativas, que es la cual yo te mentiría, Jorge, si te dijera, puta, e s tengo la solución. Solamente por el momento, yo hablé con el Ceremi de Transportes para pedirle que los colectivos pudieran hacer uso de las vías exclusivas, que entiendo que eso podrían hacerlo con mayor rapidez. El tramo Santiago c a p a r e r o 14 o Puente Alto 14, Plaza de Armas o Curicó, donde l l e g u e Llegan, eh, podría reducirse en por lo menos 20-25 minutos. Entonces, eso es una medida que yo se la pedí al CEREMI, que entiendo que la están estudiando, pero no, no, no hemos tenido respuesta por el momento. Nos l l e g a una pregunta de parte de Luis David Hidalgo Valdés. ¿Qué opina el señor Escudero que aún no se haya inaugurado el Centro Cultural Juan Estay? Llevan casi dos años a todos los artistas, entre comillas, lo plantea él, engrupiéndonos. ¿Qué pasa? Queremos cultura en Puente Alto y esta casa se veía maravillosa. ¿Usted puede hacer algo como diputado para mi, acelerar ese proceso? Sí, mira, David, eso、eh, en, lo, en lo personal yo concurrí con mi voto. Yo voté a favor de construir ese, ese centro cultural.、Eh, es con fondos regionales. Yo, como consejero regional, lo apoyé. Y lo aprobé. ¿eh? Y creo que no son pocos、eh, recursos. No, ¿eh? más de dos mil millones de pesos. Pero creo que eso demuestra la intención del, del gobierno de la presidenta b a c h i l e r y del intendente Orrego con su consejo regional de invertir en cultura, que es algo recurrente si tú te fijas j u a n Carlos en, la, en, la gente, en las cosas que nos han preguntado. Ese, mira, hoy día ya no se puede inaugurar por problemas electorales, ¿eh? porque son treinta y tantos días donde no se puede inaugurar.、Eh, ah, no, se puede, no se puede utilizar como,、claro. como un medio. Pero, pero, pero entiendo que eso ya está listo. ¿eh? O sea,、eh, Luis, no debería pasar. O sea, Yo entiendo que este año se inaugura de todas maneras y créeme que va a valer la pena la espera. Yo estuve, lo he recorrido y está, pero espectacular. Lo digo, te, te va a encantar. Vamos a tener un lugar donde los artistas van a tener su espacio. Y yo entiendo también que el municipio está preocupado de los artistas locales y los lo va a servir para, todo lo, para todos los artistas, así como el, el pueblito de las Fiscastas también va a servir para que los artesanos puedan vender sus productos. Vamos a ver una breve pausa y estamos de regreso con el candidato Jaime Kiko, escudero, aquí en la radio. o c a n t a n o regreso muchachos aquí junto a jaime kiko escudero jorge está muy interesado de escuchar la s respuesta s del candidato ¿eh? él me decía bueno el jaime al aire dijo que no se puede hacer el tipo de inauguración en un momento preelectoral cierto pero él dice que tenía registrado que lo que hicieron con el brazo puente alto cuando inauguraron el metro、eh, pero creo que ya fue una ley Claro. ¿Cierto? Ya no se puede hacer inauguraciones antes de 30 días. Sí, hoy, hoy día está súper. Yo creo que todos los vecinos de Puente Alto hoy día.、Eh, pues, yo creo que hay mucha gente que ni sabe que estamos en campaña, porque tú, yo no sé, Jorge, acuérdate, hace cuatro años atrás estaba todo plagado de propaganda electoral. Ahora no se puede hacer en cualquier lado. No, no, no solo está en lugares. Y no se pueden poner、eh, más de seis metros cuadrados de publicidad en lugares privados. Y en lugares públicos, dos metros cuadrados. O sea,、eh, ha sido una modificación súper importante porque antes tú sabes todos los problemas que han habido: ¿verdad? de financiamiento ilegal, de que al final el dinero.、Eh... Tenían más plata, tenían más palomas. Ah, sí, es el que t e n í a más palomas y tenía más votos. Entonces, creo que eso hoy día, yo, estoy, yo creo que es bueno lo que está pasando ¿eh? y, y, y que, que realmente、eh, la gente pueda votar por el, por el candidato que, que más recorre y no el que tiene más palomas. El que tiene mejor aceptación también en la comunidad. A ver,、eh, acá nos llega un mensaje de Marcelo Gatica García Madariaga. Marcelo m e dice: Juan Carlos, qué importante tener autoridades, pero nos, aún no nos queda claro. Y tengo entendido que él fue consejero regional. ¿Qué hace un consejero regional? ¿Por qué tenemos que votar por un sí, consejero regional? Sí, mira, ¿Podría educarnos frente a ese tema, d o m i n g Marcelo,、Jaime? mira, hoy día, la, qué bueno la pregunta que tú haces. Hoy día se va a votar por presidente, diputado y consejero regional. Yo fui CORE. El CORE, para tratar de ilustrarlo de una manera más, que, que sea más fácil de entender, es como un concejal del intendente. ¿eh? El, el, el, el consejero regional tiene la misión de fiscalizar al intendente、eh, y de administrar el, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo que, es, que va en ayuda de los municipios que、eh, quieren hacer cosas y no las pueden financiar, financiar con su presupuesto. Un ejemplo: el Complejo Cultural Juanestay. el, el, el CFAM e、eh, Laura eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Laura Vicuña? No, no, no es Laura Vicuña, aquí sí son Casas Viejas el, el CFAM e de Casas Viejas q u El e Centro de Salud Familiar de Casas Viejas, que en el nombre de esta santa que estuvo en la India,、ah, Teresa Calcuta. Teresa Calcuta. Esas son obras que hechas por el gobierno regional y nosotros, como CORE, fuimos con nuestro voto a aprobar o rechazar. Yo, en lo personal, lo aprobé. O sea, el, el, el, el intendente tiene 34 consejeros regionales que lo fiscalizan, lo apoyan, lo asesoran y tienen que votar los proyectos que presentan en general los municipios, las personas naturales o el mismo gobierno. Eso es lo que hace a grandes rasgos un core, es como un, es como un concejal del intendente. Noemí Montero está en sintonía, está en Pirque escuchándolo, le m a n d o un gran saludo, lo recuerda con mucho cariño en la comunidad. ¿Cuál es su mirada o propuesta como futuro diputado en relación a nuestros adultos mayores y sus pensiones de miseria? Ay, Noemí, gracias por, por tu cariño. Mire, yo、eh, el recorrido, he estado un poco, poco escariñado con mi comuna, Juan Carlos, es lo que. Es lo que、eh, igual le recorro siempre, porque he vivido todos los días y todos los días paso por ahí, pero le he dedicado poco tiempo a mis adultos mayores. Primero que nada, yo voy a apoyar fuertemente la ley que va a enviar nuestra presidenta、eh, en estos días. Al Parlamento para modificar la ley donde se va a aumentar un 5% de la recaudación. Eso va a significar que las pensiones más, más bajas van a aumentar en un 20%, al tiro. ¿eh? Eso lo voy a apoyar porque eso va a ir en directo beneficio de los adultos mayores. Yo sé que Noemí no es mucho, pero de todas maneras, una, un aumento de 20 mil pesos en una, en una, en una pensión、eh, baja algo va a ayudar. Así que eso lo voy a apoyar fuertemente. Y lo segundo, Noemí, yo no sé si te acuerdas, s que como alcalde yo apoyé fuertemente las vacaciones tercera edad. Ese tipo de cosas,、eh, pucha, que le cambiaba la, la mirada a, a los adultos mayores. Yo veía que cuando llegaban de, del viaje de Arica, no, no, de Arica, fue, fuimos siempre a Pichilemu, a La Serena y a Viña. Llegaban con otra mirada, volvían con ganas de vivir. Y también yo creo que tú sabes, n e o m i que yo como alcalde siempre,、eh, nuestros clubes contaron con todas las necesidades mínimas para poder compartir y pasarlo bien, cosa que parece que no h estado pasando últimamente. Perfecto, seguimos avanzando con más,、eh, más preguntas e información. Tengo aquí una pregunta de Mauricio Villafaña, que es periodista que está en el centro y que vive en Puente Alto. Él me, él me pregunta y está muy preocupado por el tema de la gratuidad de su hijo. Si sale presidente Sebastián Piñera, ¿va a bajar el 60%? ¿Qué medidas legislativas se pueden hacer para impedir esto? Porque él no está hablando ahora del 60 o más por ciento de gratuidad, sino que lo quiere volver como era antes. Su opinión, por favor. Eh, Mauricio, créeme que esa preocupación también la tengo yo. Yo tengo dos hijas en la universidad, así que sé lo que, lo que, el, el tremendo esfuerzo. Yo, afortunadamente, hasta el momento siempre he tenido la fortuna de que lo he podido financiar, pero uno, no, uno siempre tiene el, el susto de qué pasaría、eh, si uno no puede financiar la, la educación, que es una locura. Yo soy hijo de dos profesionales, Mauricio, que en el año 45 estudiaron gratis. Y e s t u v i e r o n gratis, sin becas, sin nada. Y hoy día lo que tenemos que hacer es volver a eso, que toda la, la, la educación pública, por lo menos partir con, lo, con los públicos, públicos, que sea gratuita. Yo me lo voy a jugar por eso, Mauricio, tengo la certeza que voy a jugar por eso y ojalá que no suframos el retroceso de tener a Piñera en el gobierno una vez, porque ya lo ha sido súper claro, que no le gusta la gratuidad universal y que quiere volver al sistema de becas, que eso realmente creo que, si bien es una solución, es una solución de parche y no es una. Y no es, no es una,、eh, un, un, una mirada de futuro de país. Yo me la voy a jugar por completo, Mauricio, por llegar a, a obtener la gratuidad, la gratuidad universal. Yo sé que mucha gente,、eh, de, de, de, de, sobre todo de Chile Vamos, no están a favor de eso porque dicen: ¿Por qué a todos? Porque é a todos? o p r q u la gente que más tiene paga más impuestos y con eso se financia la gratuidad universal.、Eh, te llamó un amigo, el señor Araya, que está en sintonía y me preguntaba. Bueno, la pregunta que él hace puntual, textual, ¿por q u e no la quiso hacer? Porque sería estar dando el teléfono. Decía, si sale Piñera, ¿se van a acabar los bonos? Mira, yo, yo no p u e o No podía ganar、no、por Piñera. No podía ganar por Piñera. Yo lo que, que le puedo decir a los vecinos que nos escuchan es que yo creo que、eh, las transformaciones que ha hecho la presidenta Bachelet, que alguna uno podría tener una mirada que se podrían haber hecho mejor, sí. Yo, yo creo que uno también tiene que tener la capacidad crítica de decir que e s a s hecho que eran necesarias. O sea, el avanzar hacia la gratuidad universal. Es, es, es una necesidad para toda la familia. Yo tengo la suerte, yo te puedo contar que mi hermana, Vicente Charlín, estudia gratis en la Universidad de Chile Ingeniería Forestal, cosa que mi hermano hoy día no podría pagar esa carrera. Y eso, ojalá, se pueda extender. Yo entiendo que Piñera está en contra de la gratuidad universal, quiere volver al sistema antiguo y, y está sistema, en contra de los bonos también. Y ¿no? el sistema antiguo es. O sea, el sistema antiguo, el que tiene plata paga y el que no tendrá que conseguirse una beca, que, que son becas bastante discrecionales, que no se les dan a cualquiera. Claro, y eso es, una vez más, volver a la desigualdad. Así es. En los gobiernos de la nueva mayoría, yo creo que、eh, han aumentado la erradicación de la pobreza.、Eh, la pobreza ha e m o l u i d o brutalmente en Chile. Pero lo que hoy día las políticas públicas lo que tenemos que hacer es combatir la desigualdad. Esa desigualdad territorial que tenemos acá en la zona sur donde nosotros vivimos, desigualdad de conectividad, de transporte. Y esa desigualdad creo que necesitamos gente comprometida y vecinos de acá. Ojalá las autoridades que, que seamos electas, y espero ser electas, espero ser una de ellas, vivamos. Y sintamos este territorio maravilloso, pero que también、eh, muy lejano y con bastante desigualdad. Carol Valdés, ya prácticamente la última pregunta. Tengo 19 años buscando trabajo, hace más de 6, soy mamá soltera.、Eh, ¿Cuáles serían sus ideas para impulsar el trabajo en Puente Alto y en la provincia Cordillera? Ya que si no tienes mucha educación, son escasas tus posibilidades. Pero no por querer estudiar, sino porque precisamente ha estado hablando. Carol, mira. Eh, la mirada del turismo, que es algo que yo la tengo súper clara, creo que puede ser una,、eh, un, un, un, un trampolín importante de trabajo. ¿Qué, ¿Y qué pasa con eso? Nosotros hoy día tenemos que hacer las capacitaciones a, a personas como tú, Carol, no en inglés, porque de repente llega aquí el FOD y hacen capacitaciones en inglés. El 80% de, de, los, de los turistas que están llegando a las viñas, a, a la Conchitoro, y el turista que está yendo al Cajón del Maipo, a la Gunilla y todo, son brasileños. Tenemos que impulsar capacitaciones hacia aprender portugués. Tener、eh, mayores alternativas de emprendimiento. Y por eso yo les comentaba anteriormente, Carol, postulo la creación del la, el, el hacer la ciclovía por la ruta del río Maipo. ¿eh? El poder tener una ciclovía que una e s a s c o s a s de Maipo, que llegue hasta más allá de la v i n t a n a y que permita tener un lugar donde la gente pueda ir a vender sus productos. Si tenemos 30.000. Eh, ciclistas, todos los fines de semana, créeme que 30.000 personas que pueden、eh, comprar, que van a querer ver la artesanía, que van a querer tomar agua, que van a querer llevarse una chupalla de recuerdo, no sé. Creo que ahí después, c a r o s cuando hayan esa oportunidad, tú eres la que vas a tener posibilidades de, so de soñar con proyectos así. Ustedes, los jóvenes de Puente Alto, de Pirques, a n José May, por la Pintura Floría, van a tener que soñar. Yo, como parlamentario, pretendo el poder soñar en dar algunas estructuras y algunas cosas que miren a los jóvenes de aquí soñar. Quiero agradecer su tiempo y su gentileza. Candidato por estar con nosotros una vez más, don Jaime Kiko Escudero. Un mensaje para la comunidad que lo escucha. Oye, Juan Carlos, una, muchas gracias y, y agradecerle a todos los, los vecinos: a Carolina, David, Juan Pablo, Leonardo, Mario, Jorge, Luis, Marcela, Noemí,、eh, a Carol,、eh, Me faltó Mario, parece que el que me p r e g u n t ó Mario. Mario por la gratuidad. Le s agradezco porque de verdad eso me alimenta a, a, a poder representarlo, a saber lo que、eh, los vecinos de Puente Alto están pensando. Yo siempre digo: yo nací acá y cuando uno nace y es criado, los sueños son los mismos sueños de ustedes. Y esos sueños、eh, hay que llevarlos a cabo. Yo quiero, tengo tres hijas que también quiero que tengan gratuidad. Quiero que el día de mañana se moren menos en llegar a Santiago, que tengan mejor transporte, que tengan un metro agradable y no un metro donde acosan a las niñas, donde ayer vi un diputado que, que pedía que. Se hicieran vagones、eh, diferenciados. O sea, sí,、claro. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero creo que es una realidad. O ¿En sea, Japón yo, se hace? ¿eh? Sí, no, o sea, a mí no me gusta, pero creo que es, que es una realidad. Yo, los que usamos este metro vemos cómo vamos de lata de sardina Puta, y los frescos pues, nunca, son, nunca faltan. Así que、eh, le, le, le, quiero decirles que tenemos que trabajar en comunidad y ojalá los invito a votar、eh, este, este 19 y a votar local. ¿eh? Yo creo que. p u c h a yo pido el voto para mí, pero si no están de acuerdo conmigo, no les gusta e l sector político, fíjense que sea alguien local, porque creo que solo los locales somos capaces de entender lo que nos pasa en la zona sur de Santiago. Muchas gracias por venir, muy amable, muy gentil. No, gracias a ti, Juan Carlos. Un saludo a t o d o s l o s vecinas de Pirque, Puente Alto, San José, La Pintana y La Florida. e s e n d